¿Qué tal, chicos? Se levanta el telón y damos la partida a este recorrido por lo más selecto de los sonidos del rock clásico. Mi nombre es Mauricio Eger y aquí comienza Clásicos del Rock, como siempre a través de www.radioespacio.tk. Queremos invitarlos a participar con todas sus opiniones de nuestro programa en r a d i o s p a c i o h o t m a i l c o m Y también queremos entregar los premios a los auditores que participaron enviando su mail. Por ejemplo, partimos con el señor Manuel Zúñiga, que ha ganado Fotografía Estudio, tamaño 20x25, Gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. A nuestra amiga Marcela Garrido, que ha ganado sándwich e s y bebidas para dos personas, gentileza del local de comida rápida Don Cangrejo. También al señor Ignacio Navarrete, que ha ganado una hora de ensayo para su banda en Power Music, por supuesto, gentileza de las salas de ensayo de Power Music. También al señor Milton Rosas, que ha ganado una botella de ron, gentileza de la botillería Santo Remedio. Y también queremos darle la bienvenida desde ahora a nuestro nuevo patrocinador, el Bar Rincón Ciudadano. ¿Ah? Esos son los ganadores. Los invitamos a seguir escuchando esta radio, tanto el programa central de Radio Espacio como Clásicos del Rock, para que puedan seguir participando y seguir ganando engañitos, que gentilezas de nuestros patrocinadores. Y ahora vamos de inmediato a la buena música del rock clásico. Partimos con los chicos de California de The Doors y el tema Touch Me. The Doors Touch Me, este gran grupo de rock ácido, formado en Los Ángeles, California, pero de una corta trayectoria, ya que ellos se formaron ahí en 1965 y duraron como banda hasta 1972. Bueno, su término como grupo estaba marcado fundamentalmente por la muerte de Jim Morrison, el 3 de julio de 1971. A pesar que luego de este hecho sacaron dos álbumes más, pero ya no sería lo mismo sin su líder natural, el señor Jim Morrison. Seguimos haciendo esto que se llama Clásicos del Rock. Para todos aquellos amantes de la buena música y de las guitarras afiladas, escuchamos al señor Eric Clapton Cookane. Yay! Sonido Rock Plus de Eric Clapton, como siempre, a través de su Fender Stratocaster, gran guitarrista que nos acompañaba desde el Reino Unido y que colaboró con nuestro siguiente invitado en su disco Supernatural. Así que vamos a seguir haciendo esto: se llama Clásicos del Rock, como siempre, a través de www.radioespacio.tk. Entonces vamos con todos los sonidos más latinos de otro grande en la guitarra, el señor Carlos Santana y de su mejor época, su gran clásico Black Magic Woman. Desde México, el gran Carlos Santana. Ojo, ojo con Santana, que con el álbum que mencionábamos hace, hace un rato en la presentación de Eric Clapton, el álbum Supernatural,、eh, Santana ganó la no despreciable suma de 10 Grammys con este disco, con el disco Supernatural, donde mencionábamos participó con Don Eric Clapton. Grandes músicos que se apoyan en sus trabajos. Y a nosotros nos apoyan nuestros gentiles patrocinadores, como son OBS Producciones Audiovisuales. En internet en www.obs.cl. Su mail de contacto es obs.cl. -obs o b s El número telefónico es el 746-4158. OBS Producciones Audiovisuales, que ojo son especialistas en matrimonios. También nos acompaña el local de comida rápida Don Cangrejo, ubicado ahí en Alameda 4151. Para todos sus pedidos de comida, de esta exquisita comida del Cangrejo,、eh, solo tienen que llamar al 779-8518 para que le l l e v e n su, su pedido a domicilio en todo el sector de Alameda con General Velázquez. Y también, ¿no, no tienes dónde ensayar? Para eso existe Power Music en internet en www.powermusic.cl. Su mail de contacto es powermusic.cl hotmail.com. Su número telefónico es el 634-8917. Y luego de un ensayo o una tocata para celebrar, Botillería Santo Remedio, ubicada en Segunda Transversal 3624. En la comuna de Maipú. Ojo que los precios ahí son muy convenientes y tienen un gran stock de, de tragos para poder disfrutar con los amigos. Una gran variedad ahí en Botillería Santo Remedio. Y desde este programa, desde esta semana, tanto en, programa, en el programa central de Radio Espacio, ahí donde estamos con Alex,、eh, nos acompaña el Bar Rincón Ciudadano. Ubicado en calle 18, ahí en el centro, 105A. Una cuadra y media hacia adentro aproximadamente. Para pasar un buen momento, un momento de distensión. Ojo que los días jueves, en b a r r i n c t o n Ciudadano, tienen música en vivo. ¿ya? Y ellos atienden de lunes a viernes, desde aproximadamente las 11 de la mañana hasta horarios insospechados. Así que ojo con eso, porque Barrincón Ciudadano también va a estar con nosotros acompañándonos en esta, la radio urbana de Radio Espacio, que le damos la bienvenida como nuevo patrocinador. Y vamos con la música, con The Police, Every Break y o u Take, aquí en Clásicos del Rap. Vamos a The Police, Every Break You Take. Y ahora sí está confirmado: el 5 de diciembre en el Estadio Nacional se presentarán los chicos de The Police. The Stink and the Summers, Stuart Copeland. Van a hacer gala ahí de su talento en música este 5 de diciembre. Las entradas, ojo con esto, que van desde los 19 mil pesos hasta los 150 mil. Así que ojo a juntar moneditas si quieres ir a ver esta leyenda en vivo en, en nuestro estadio nacional de Police, el 5 de diciembre. Y vamos con otra leyenda aquí en Clásicos del Rock: The Animals. Y el gran tema: The House of the Rising Sun. House of the Rising Sun. Una gran adaptación de un tema del maestro Bob Dylan del grupo The Animals.、Eh, que logró llegar al número uno de las listas en el Reino Unido y los Estados Unidos. ¿Por qué menciono esto? Porque este logro solo lo había conseguido hasta entonces el grupo The Beatles. Nada menor el logro que tuvieron los chicos de Animals. También lograron entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 1994. Escuchábamos a toda una leyenda de House of the Rising s o n s de Animals. Queremos recordarles e invitarlos a escuchar el programa central de Radio Espacio, que cada vez está más nutrido y más variado de su contenido, donde estamos ahí con el maestro Alex Hernández, donde él hace de las suyas con toda su poesía y su retórica. De mente rápida al hombre. Así que los invitamos a escuchar el programa central de Radio Espacio.、Eh, como siempre en www.radioespacio.tk. Y tengo un datito de un amigo que nos escribió,、eh, el señor Miguel Pizarro. Él es el guitarrista de la banda Diesel. Y nos invita para este el 17 de agosto. En el Bar Pandemonium se van a estar presentando los chicos de Diesel. Bueno, para la gente que escuche este programa, como saben,、eh, está en la red desde, el, desde todos los viernes. Para la gente que lo escuche después,、eh, le vamos a estar informando nuevamente de otras presentaciones de la banda Diesel. Pero para mayor información de esta, la presentación en el bar Pandemonium, tienen que clicar en www.diesel.cl. Www .cl Para saber más datos i t de la presentación de esta banda en el bar Pandemonium, agradecemos el dato de nuestro amigo Miguel Pizarro, guitarrista de Diesel. Así que sigamos con la música en esto que se llama Clásicos del Rock, donde tratamos de rescatar el mejor sonido del de rock clásico. Y seguimos con todo un símbolo femenino de la. Contracultura de los sesentas, j a n i s Joplin. You're gonna rise, r i s e up singing. You're gonna spread your.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 Janice Lynn Joplin, Summertime, nos acompañaba aquí en Clásicos del Rock. Queremos recordarles que tenemos concurso para ustedes, tenemos premios para todos nuestros auditores, tanto del programa central de Radio Espacio como de este Clásicos del Rock. Tenemos, por ejemplo, una fotografía de estudio, tamaño 20x25. Gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. También tenemos sándwich y bebidas para dos personas. Gentileza del local de comida rápida Don Cangrejo. Y tenemos una hora de ensayo gratuito para tu banda. Gentileza de Power Music. También tenemos una botella de r o n Gentileza de la botelería Santo Remedio. Y desde esta semana tenemos también dos cervecitas bien heladas ahí en el bar Rincón Ciudadano.、Eh, queremos agradecer a nuestros gentiles patrocinadores que nos permiten entregarles algunos premios a ustedes, nuestros auditores. Y eso, las gracias por creer en este proyecto de Radio Espacio y de Clásicos del Rock, que vamos a estar con novedades durante lo que vengan en las próximas semanas. Eh, tenemos un datito,、eh, más bien un recordatorio, que ya lo, lo mencionamos en el programa central, e l s á b a d o primero de septiembre, en el bar Rincón Ciudadano,、eh, hay una actividad con ricas cervezas, con mucha buena onda, como siempre en el Rincón Ciudadano, pero esta actividad es muy importante porque se trata de la, una actividad para las bibliotecas populares de la población La Pincolla. La adhesión a esto cuesta solo mil pesos y podrán disfrutar de toda la buena onda que se va a provocar ahí en el rincón ciudadano.、Eh, esto es para, como les decía recién, las bibliotecas populares de la población La Pincolla. Así que también los invitamos a, a que vayan, a que participen y que puedan, si es que pueden, colaborar con alguno s de sus libros que están ahí llenándose de polvo、eh, para toda esta gente de bibliotecas populares de la población La Pincolla. Así que ya saben, para que se pongan las pilitas y extendamos una mano también para culturizar todo este país que tanta falta le hace. Sigamos con la buena música, d el rock clásico. Escuchamos a los chicos de c r e e d e n c e Clearwater Revival y el tema: ¿Have you ever seen the rain? John Fogerty junto a su hermano Tom, Steve Cook y Doug Clifford. Nos acompañaba Credence Clearwater Revival desde California, Estados Unidos. La buena música de Credence.、Eh, queremos invitarlos a que nos envíen sus mail s a radioespacio.com. Tanto por los pedidos de música que puedan tener de alguna leyenda del rock que quieran que esté aquí en nuestro programa, como también para poder participar de los, de los premios que tenemos de nuestros gentiles patrocinadores. Así que ya saben, escríbanos a r a d i o s p a c i o h o t m a i l c o m y podrán ganar algunos premiecillos que tenemos y también hacer sus pedidos, sus sugerencias de tanto el programa central de Radio Espacio como de clásicos. Del rock. Seguimos con la buena música y del otro lado del Atlántico, los chicos malos del rock and roll. Rolling Stone, p a i e d in Black. to come back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 In Stone, Painting Black. Se viene de forma inmediata a la memoria la gran serie de los 80s, Misión del Deber, ¿no? Con este temazo, Painting Black.、Eh, amigos, al igual que la semana pasada, hemos querido tener un tema especial para ustedes para finalizar. Así que les voy a contar muy pronto de eso. Así que de esta manera nos empezamos a despedir. Eh, queremos agradecer a nuestros auditores, a todos los auditores que nos han contactado nuestro mail y que nos escuchan en www.radioespacio.tk. Queremos darles un sincero agradecimiento de todo el equipo de Radio Espacio、eh, e invitarlos a que sigan conectándose a nuestra página, sigan escuchando, sigan mandándonos sus mail s y nosotros trataremos de seguir premiándolos y complaciéndolos en sus pedidos. Eh, también queremos agradecer a nuestros patrocinadores, como son OES Producciones Audiovisuales, como es el Local de Comida Rápida Don Cangrejo, como son las Salas de Ensayo Power Music, como es la Botillería Santo Remedio y desde esta semana también el Bar Rincón Ciudadano.、Y、les queremos agradecer a los, nuestros cinco patrocinadores ya por creer en esta radio urbana, como es Radio Espacio. Y queremos recordarles、eh, que participen en los premios que nos otorgan los, nuestros patrocinadores, como lo vuelvo a mencionar, en el mail radioespacio.com. h o t m a i l Y listo, eso es todo.、Eh, recuerden escuchar el programa central de Radio Espacio que cada vez está más distendido con, con mi gran amigo Alex Hernández. Y de esta manera yo me despido,、eh, pero antes los quiero dejar con un gran tema. Y a versión completa, como nos gusta aquí en esta radio urbana, como nos gusta en Clásicos del Rock, la versión completa y en vivo de un tema que ya se ha vuelto todo un clásico de los chicos de Right Ear. Y la versión extremadamente buena del tema Get Ready. Así que de esta manera nos despedimos. Muchas gracias por escuchar Clásicos del Rock y Radio Espacio. Nos estamos encontrando la próxima semana. ¡Chao! ¡Nos vemos!